Bueno eh, la verdad es que nuestra comarca es un semillero de artistas hay muchos artistas de todos los rubros y bueno acabamos a, a presentarles a Nicolás Quiroga que bueno que es un, ganó un premio como recitador gauchesco le damos la bienvenida entonces Nicolás Quiroga Karina te saluda ¿ cómo estás Hola Karina buenos días para vos para toda tu audiencia. Gracias a Dios, muy bien, muy bien, muy feliz todavía, me dura la felicidad del fin de semana. ¡Qué lindo! Bueno, contanos todo. Primero, este esto de, de del festival, ¿no? Bueno, el festival es uno de los sí. más importantes de, del país, es un festival nacional eh, de Malambo, que se realiza en Labor de Córdoba, eh, ya tiene su, esta fue su edición número 55, eh, han salido campeones eh, a lo largo de, de, del periodo, trayecto de, de labor de campeones nacionales de todas las provincias eh, pero bueno lo que tiene de lindo la borde es que también recibe otros rubros no solamente el malambo en sus distintas eh, características como puede ser cuarteto como puede ser eh, individual menor eh, juvenil, mayor, tiene como también varias eh, aristas dentro del malambo sino también que recibe lo que es danzas, cuadros costumbristas conjuntos de danza y también en la parte musical instrumental conjunto musical eh, dúo vocal de eh, solista y también el rubro recitador gauchesco, que eh, es muy importante por, para poder mantener vivo esta este arte también del recitado que eh, algunos festivales le puedan dar eh, la importancia que se merece no está buenísimo vos contanos eh, hacés tus tus tus temas tus letras Yo eh, escribo letras, uh -huh. escribo temas, o sea, mis temas también, pero este puntual que yo elegí para presentar en La Borde lo escribió el Pampa Cruz, eh, que es, bueno, un, un, un reconocido artista eh, de La Pampa, justamente, y bueno, conoció esta historia que yo llevé, eh, no sé si, bueno, quizás tu audiencia o vos no, no, no la han escuchado, lo que yo presenté en La Borde, lo que elegí para, para representar a Río Negro, es la historia de Perico Lipiante, que era un señor de Maquinchao, Eh, él trabajaba en el campo y a través de la mensajería rural, por eso también destacar la importancia de la radio, eh, porque hay lugares que no llega la señal de teléfono, pero sí llega eh, la radio. Ajá. Entonces, cada una hora la mensajería rural suena eh, enviando el mensaje que se quiere enviar a, cierto, a ciertas personas, y esta, esta persona escuchó que su madre estaba internada en el hospital. Entonces, bueno, eh, se fue a caballo hasta el camino, allá un vecino lo, lo llevó en vehículo hasta el hospital, y bueno, ahí notició que la madre estaba golpeada de la cadera, eh, fue a la radio también local, eh, y entre todo el pueblo le juntaron dinero. Esto sucedió en 2016, es una historia real. Eh, juntaron en esa época 13.500 pesos, Y bueno, eh, pudo viajar con su mamá hasta Roca, hasta acá donde estamos ahora uh -huh. viviendo nosotros. Eh, pudo viajar con su madre, la operaron, salió todo bien. Y cuando volvió al pueblo le habían sobrado 10.000 pesos, 10.500 pesos. Entonces se acercó de nuevo a la radio a devolver el dinero para que lo pueda utilizar otra persona que lo necesite. Eh, bueno, sí, el bueno, eh. gesto fue un gesto muy lindo, también fue muy reconocido, salió en los diarios, uh -huh. salió por todos lados y bueno... Eh, de esto, hizo una, una historia en versos el Pampa Cruz, que fue lo que yo presenté en la web. Bien, y debe tener mucho que ver, nos gustaría que en algún momento puedas visitarnos, esto del recitado, ¿no? De cómo uno le pone esta pasión que tienen los recitadores, porque no es lo mismo sí. eh, replicar un tema a recitarlo, ¿no? Exactamente, tiene, bueno, eh, hay, hay de todos los estilos, dentro de los recitadores hay cada uno le pone su, su impronta, cada uno tiene su manera de recitar, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, a mí me, me gustó mucho la idea, yo vengo recitando desde los cinco años uh -huh. y cada, cada vez que me presentaba o cada vez que me encontraba con alguien que también recitaba, sigo aprendiendo nuevas técnicas, nuevas maneras de hacerlo eh, y de interpretar eh, cada letra. Eh, a eso también sumado eh, la parte musical, Que es muy importante porque cuando eh, alguien está recitando no es lo mismo escuchar una monotonía musical que escuchar eh, una una música que va acompañando los estados del recitado o de la historia que se va contando cuando es parte alegre que que la guitarra suena de una manera cuando es algo de de tención o de como de suspenso que suene de otra manera entonces eso acompaña muchísimo y eh, mete al que está eh poyendo uh -huh. Lo mete en, el, en la historia, en la se entiende? Qué lindo, qué lindo. Claro que te escucho muy bajito yo. ¿Sí? A ver, ¿ahora? Sí. ¿Ahora sí? Ahora sí, bien, ahora sí. Bien, bien, bien. este Bueno, es muy lindo, muy lindo. La verdad es que felicitaciones, qué bueno que, que el premio haya quedado en Río Negro. Eh, ¿Nos querés contar de, de con quién estuviste, quiénes estuvieron eh, allí, con quién estuviste compitiendo? ¿Sería una competición o no...? Sí, sí sí sí exactamente es una competencia eh, bueno para como te comentaba hay muchos rubros y para cada rubro eh, cada provincia del país presenta una delegación completa ah, lleva sí. colectivos, seno uh -huh. entonces eh, cada provincia lleva a su representante en cada rubro eh, de los cuales terminamos que pasando a la final tres nada más Eh, que fue Provincia de Santa Fe, uh -huh. eh, Provincia de San Juan y Provincia de Río Negro en el rubro recitador. Eh, y bueno, y pasamos a la final del día sábado, nos presentamos de nuevo. Podíamos elegir otra otro tema, pero la verdad que yo quise elegir el mismo por el trabajo que había de fondo, por toda la historia y porque, bueno, obviamente que en la final... Eh, La gente del de, de nuestra localidad o de nuestra provincia iba a estar más atenta, entonces quería que llegue esta esta historia a todos lados eh porque bueno tiene dos años de trabajo la venimos trabajando hace dos años eh, musicalmente y bueno artísticamente averiguando también eh, yendo a diario río negro a solicitar recortes de ese año y demás eh, tiene toda una investigación toda una averiguación entonces no no quería cambiar de tema eh, y bueno y por suerte al jurado le gustó muchísimo, toda la propuesta en general. Y habla mucho de esta provincia, de estos territorios, así que eh, con más razón llevaste esto que tiene que ver con con mucho de, de lo nuestro, ¿no? Eh, Exacto, sí, sí, sí. Felicitaciones nuevamente, te mandamos un abrazo y muchísimas gracias por esta comunicación. Primero queremos que nos cuentes a dónde encontramos tu, tu, tu material, Bien, eh sí, se puede encontrar en todas las plataformas digitales del mundo y también en YouTube, eh, lo buscan como Respirando Sur, Ajá. Nico Quiroga, o bien. Nicolás Quiroga, Respirando Sur. Muy bien. Esto, este disco salió el año pasado, eh, el 2 de abril del año pasado, eh, y bueno, tiene todo lo que es música surera y sureña, Más que nada música de fogón, no tanto peñera. Si bien hay algunos temas que son para bailar, como huellas o triunfos, también hay milongas y hay otros recitados más. eh Que, eh, bueno, este Respirando Sur, este disco, surgió de una propuesta que yo tengo, una propuesta cultural en donde hacemos encuentros, eh, o, o en teatros, o en salas, Eh, donde hay una charla didáctica previa donde se explican las palabras que se utilizan en nuestra jerga de campo uh -huh. eh, y después, al momento de escuchar las letras, ya se comprende mucho mejor todo eh, la verdad que es una, una linda propuesta dura más o menos dos horas tres horas a veces y bueno, nada, eh, gracias a Dios fue surgiendo a otras cosas y se pudo, se pudo eh, lograr un disco con mucho trabajo, mucho sacrificio Buenísimo, Nico. Felicitaciones te mandamos un abrazo. Gracias por todo. Much, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Bien. Ahí estaba entonces Nico Quiroga desde Fiskemenuco, Roca, allí...